Bueno, buenos días eh, bueno, fueron tres jornadas de lunes a viernes en los cuales se llevó a cabo el segundo juicio por el, la muerte de Gabriel Mandagaray que está relacionada con eh, los que eran los encargados del control de cómo se llevaban a cabo eh, este este curso no solo en, eh, digamos, por, por el hecho de que en el mismo se llevaron prácticas contrarias a la dignidad humana, sino también que se llevaron actividades en el agua que no estaban contempladas en el módulo, entonces Eh, los referentes o los encargados de todo lo que es el área de capacitación y que son integrantes de la plana mayor, son fueron las personas enjuiciadas. Así que fueron tres jornadas donde nosotros expusimos nuestra eh, visión, que era que estas personas tenían que controlar y no controlaron, y por esa ausencia de, de, de cumplir con esa función, es que terminó pasando lo que pasó. Y obviamente la defensa haciendo su, su propio planteos de que no era la función de ellos, Y, y desligando la responsabilidad hacia abajo, digamos, y hacia arriba. Así que, bueno, de eso se trata un poco. Ahora mañana tendremos el veredicto y a ver qué es lo que resuelve la justicia. Bueno, testimonios importantes también de otros jefes, de, también dentro de los departamentos, ¿no? Sí, sobre todo estuvo la, lo que fue el jefe de policía, eh, el subjefe, que fueron los lo, lo más importante porque establecieron quiénes son los encargados de, de ese control. También el propio papá de Mandagaray, que además era el jefe de la regional, porque uno de los puntos era si controlaba capacitación o controlaba la regional, y quedó claro de esto de quiénes eran los encargados. Eh, además de otros testigos que fueron cursantes, entre otras situaciones. Fue un, un debate intenso y sobre todo muy técnico, pero lo que creemos que, que en este sentido cuando cuando pasan estas cosas alguien se tiene que hacer cargo y, y la normativa es clara que son ellos. Eh, claro, uno puede decir, bueno, no pasa nada hasta que pasa y cuando pasa hay que ver quiénes son los que los que se responsabilizan, así que eh, no hay duda que son ellos y bueno, eh, así lo han entendido dentro del marco de la policía, por eso fue un apartado y nosotros entendemos que desde el punto de vista penal también tienen que responder caso del primer juicio, ¿hay alguna novedad? Bueno, el día jueves, o sea, tuvimos los tres primeros días de la semana el, el segundo juicio, el día jueves se llevó a cabo la, la finalización de la impugnación, eh, donde se, se trabajó en la revisión de la sentencia, así que ahora los jueces que intervinieron del tribunal de impugnación tienen 20 días para resolver y bueno, veremos qué es lo que lo que definen. Recordemos que los cuatro imputados, o sea, los tres instructores y el coordinador fueron condenados con pena de prisión de más de cuatro años y las defensas fueron las que plantearon de que se revise esa sentencia. Así que veremos qué es lo que definen. Nosotros entendemos que tienen que confirmarse la, la mí Bien, también, ¿expectativas entonces para el día de mañana? Bueno, esperemos un veredicto de culpabilidad y si no es así, impugnaremos, pero estamos confiados y tranquilos de que hemos hecho un trabajo serio, responsable y objetivo, ¿no? eh, por eso no, no hay dudas, pero bueno, por supuesto que después la, la voz de la justicia será la que definirá.